clicar en En su día, vamos en su guía, vamos en su guía Solo quiero decir que mi lengua no hipocresía Salgan de vuelo cauro que viene la policía Y tiren luego al suelo que se esconda la maría Todavía yo no sé qué tienen en la cabeza No tengo plata ni tengo oro, solo la música es mi riqueza Y me afectan estos locos con aire de grandeza qué tal si caminamos, así pillamos carrete Pero con una diez minas pa' que le hagamos chupete Yo vacilo con mi piño, pero con inteligencia alguien de aquí los ataos, no es pa' que a la violencia Si no te gusto bien, pues no voten ni tu ciencia, no soy quien para reprochar, menos los de la misma raza, mejor me voy pa'l parro de sopa y pilla con mostaza, y después de este bajón, calabaza, calabaza. Esto es pa' todas mis ligadas con raga aquí en la calle, hacemos pa' algo bueno y la monedas que nos fallan, tenemos nuestra pichis que nunca nos dejan solo yo voy con las mejores y vos viráis con el carolo, esto es pa' todas mis ligadas con raga aquí en la calle, y hasta los y no viramos pa'l valle ni en el beyaka la cola cuando nos volvemos locos y hay judiciales solo borda Para que toda mi gente se dé cuenta que conocer algo escucha este ritmo vacilón como yo lo traigo solo quiero cantar y tener una morda de noche pero con aquícepió que todavía no compro el coche soy de la clase jugo y lo llevo por herencia ponete a trabajar me dijo mi abuela ya no te tengo paciencia aquí terrible flojo ya no estoyña y con nada así pasar mi día mucha modadura y por ahí viene la micro, a ver si me microversillería por siempre eso no la aportó al país ni estoy ni ahí con el progreso arriba de la micro se sube en garrapatas también se sube en cuenteros que andan macheteando plata cuando paso con mi tambor y con un montón de mina les canto a donde sea y me la llevo a la cocina pero los cabros me pusieron por la mister patraña porque si la dejan sola y vengo chico como araña yeh esto a mi todas mis clicas dan con raga, que en la calle así pa' algo bueno y la moneda que nos falla tenemos nuestra fichis que nunca nos dejan solos Mejor y vos viráis con el carolo Esto es pa' todas mis dan con que en la calle Ya está lo necesario y no viramos pa'l valle Del bella que a la cola cuando nos volvemos locos Y hay problemas judiciales solo por la Mejor ya digo basta, no tengo mente paganta Solo te quiero decir que me lavo, lo sigo con pasta También me lavo las manos de mucha gente deprimente Que nunca ha podido hablar, la hipocresía marca en su frente Por ahí algunos comentaron que andaba terrible, indecente Estos ranteando en la calle con cabros que no son mi gente Si me quieren, bacán, si no me quieren, también bacán Mejor cierre la boca que no le ando pidiendo pan Encerrado en este mundo, tengo mucha salidas Por favor tengan cuidado que el cóndor más justicia Prohistórico para siempre me hace, sigo mucho mejor Viviendo abajo Hace ganja, jugó raga y amor, escuchaste lo que traje es estilo dan con mamá Juana que dice la pulenta? que dice la bacana? No tengo pelo en la lengua, el orgullo lo tengo en alto Anti-Babilonia, te rubo ya en el asfalto Yo. Esto es pa' toda mi clica, dan con raga que en la calle Hacemos pa' algo bueno y las monedas que nos vayan Tenemos nuestra pichi que nunca nos dejan solo Yo voy con la mejor y vos miráis con el carón Toda mi kikada con raka aquí en la calle Y el talón necesario Y nos viramos pa'l valle En el que a la cola cuando nos volvemos